moderno e o samba quadrado mas não essa voz porque ela está com marido do canta canta minha gente te preguntábamos cómo estaba el tema del coronavirus por allá que acá están creciendo los casos mira bueno buenos días no sé si me escucharon en buenos días buen año gran gusto hablar con radio centenario Bueno, aquí lo, la, la pandemia crecía muy fuerte, ¿no? La epidemia de coronavirus. Pero ayer yo vi un dato de las, del estado de Sao Paulo que muestra que ya la curva empieza a bajar un poquito. Ay, Pero puede ser una cosa conyuntural. Hasta dos semanas atrás la expectativa era de, de una fuerte. Eh, expansión del virus. Uh -huh. Yo vi una noticia en, el, en la prensa norteamericana que decía que en Estados Unidos la mitad de los vuelos que llegan de China están con gente con coronavirus. Uh -huh. Bueno, okay. si esto es verdad, eh, la, yo creo que podemos esperar una fuerte ola de, de nuevas variantes de, de, del coronavirus. Sí, es lo que han advertido algunos especialistas por esto de que China este flexibilizó ¿no? las medidas que era reclamado por su población también, que venían con un tiempo muy, muy largo de restricciones, pero hay países que están sí controlando el ingreso de la población que viaja de China, que entre otras cosas en estos tres años no pudo viajar, y bueno, sí, hay alguna alerta en ese sentido. Veremos. Eh, claro, esta es la primera columna del año, Plinio, ¿no? Contigo. Que hablamos a, a fin de año, la semana, la semana pasada. Tenías un presidente, ahora tenés otro. Y el otro está en, quedó, No sé si quedó en, en Miami o volvió. ¿Dónde está Bolsonaro? ¿Dónde está? Bueno, salió el odioso y entró el cordial. O sea que el clima es mucho más tranquilo en el momento. Bueno, eh, Bolsonaro se fue de Brasil, se arrancó. en realidad abandonó el cargo un día antes sí. de terminar, una pena, podría haberlo hecho cuatro años antes, pero eh, en verdad salió huido, porque tiene mucho miedo de ser preso, y las evidencias y los problemas que él tiene en la presidencia y antes de la presidencia, son problemas muy serios, ¿no? que no... Que no acarretan eh, prisión solamente si la burguesía dice no, mm. este señor sí puede hacer lo que está haciendo, pero si se juega por las leyes eh, seguro que él y sus hijos van presos, entonces yo creo que de miedo de no saber exactamente lo que iba a pasar fue para esta, para Miami que, que es el centro de los cucarachas del mundo entero eh, <risa> y ahí va, debe estar muy bien con los cubanos, con los venezolanos Ay, con los propios brasileños que por ahí viven eh, entonces yo, por ahí va a quedar es, aguardando para observar yo creo, va a uh -huh. observar cómo evoluye la situación para ver si puede o no volver ¿y la Esta familia la fue con él? El, el hijo Carlos ya estaba el, el otro los dos otros hijos son eh, Senador y diputado, por lo tanto tienen una, digamos un, un resguardo, sí. tienen sí. fueros. El hijo que fue, que es Carlos, que el número dos, es, eh, ¿cómo se dice? es Diputado de, de municipio. Ajá, eh, Edil, Edil, es, Edil. Edil. Edil. Edil. Vereador, ahí. Uh, vereador. Pero, es, pero yo, es muy miedroso, es el más. raigoso contra la izquierda, pero es el que tiene más miedo de todo. Entonces, él bueno, se fue como bajo chilenos, la cama. Como dicen los chilenos, por si sí las moscas, no sé por si, si las tienen moscas, esa Sí, expresión sí, por sí, ahí. sí, sí, sí. ¿Y bueno, la esposa? La esposa hay toda una ¿no? una fofoca si, si la esposa iba no iba tal, pero al final fue. Ah, bueno. Ah, bueno. Eh, nosotros tuvimos el condimento este de que se tomó como un gran gesto político ejemplar ante el mundo y la región, que el presidente de la calle viajó acompañado del expresidente Sanguinetti del Partido Colorado y del expresidente Mujica del Frente Amplio. Plinio, creo que habrá sido un caso único, eh, que a nosotros nos duele que nos pongan eso como orgullo, ¿te imaginás? Y dicen, además, eh, trascendió que Lula bromeó... con la calle, le dijo si Mujica le estaba dando mucho trabajo, le, le dijo al presidente de la calle no y nosotros decíamos acá que no, que no se preocupara, que no le estaba dando ningún trabajo Mujica no Mujica le podría responder el mismo trabajo que tú le diste a Bolsonaro, o sea, casi <risas> ninguno pero la verdad es que hubo gran destaque de la presencia de los tres y de la unidad de los tres y por ca causalidad Yo cuando vi una imagen de, de, de la ceremonia de pose de, de Luna, él llamó a los tres para sacar una selfie. Él con los tres. Sí. O sea que Y es bien lo, lo que quiere eh, hacer Luna. Claro, ¿no? claro, Lula se claro. presenta como un, un presidente de unidad nacional, de salvación nacional. Entonces, esto Uruguay simbolizó muy bien. Sí. La verdad es que Lula es un bromeador y tiene una relación muy íntima con Mujica, que además, desde el punto de vista personal, siempre se comportó muy lealmente con Lula. Y Lula tiene sus problemas, que ya discutimos aquí, sí. son son grandes, pero es un hombre leal a sus amigos, y sabe eh, hacer eh, relaciones muy fideles, Entonces yo creo que él, esta broma con Mujica era más para mostrar que su lealtad estaba con Mujica sí, y no claro. con el otro dentro sí. del contexto. Pero todo el planteo del progresismo desde hace mucho tiempo pasa por por esto de que somos todos podemos tener cosas en común, eh, se ha borrado la palabra enemigo, no existe la palabra oh, enemigo, Dios podemos no libre, ser antagonistas no pero no enemigos, eh, podemos hacer cosas juntos... Eh, todo eso, acá en Uruguay desde la dictadura, desde que terminó la dictadura para acá es un, un hilo que lo podemos seguir así, no importa qué partido político, no importa nada eh, somos, los uruguayos además somos distintos, nos dicen porque somos capaces de estar con otros aunque tengamos diferencias el tema de las clases sociales se borra, se borra completamente eh, somos uruguayos Antes que otra cosa. Claro. La nacionalidad es lo que nos une. Eh, todo eso hay, vos ves que hay un interés de mantenerlo. Eh, los uruguayos somos capaces de protestar, pero tenemos un límite, que no pasamos. Todo eso es, nos han construido una identidad. Desde el año 85 para acá, nos han construido una identidad. Yo creo que es exactamente eso, ¿no? Cuando empezaste a hablar, yo. escribí aquí para no olvidarme perspectiva de clase lo que yes. se borra es el problema de clase Exacto. no entonces es siempre cl claro que hay empresarios y hay trabajadores pero esto no es una clase estos son posiciones distintas y hay que buscar conciliarlos mm -hmm. no sí. esto es, yo creo la esencia del progresismo la llegada de Lula fue un alivio nacional porque realmente Bolsonaro era una figura tóxica, eh, eh, Pero, eh, bueno, y, el, el ministerio de Lula es mejor de lo que de, de lo que fue la campaña de Lula y las primeras declaraciones de Lula es todavía mejor que el ministerio. Pero Lula es el campeón mundial, es el Pelé de las ilusiones, ¿no? Pero hay que ver si... tiene la eficacia que tenía Pelé en la cancha de hacer goles. Este es, es la, el gran problema y es un, un drama, porque la realidad es que el plan B de Lula para la burguesía es un gobierno autoritario, con los militares o con Bolsonaro. Entonces, lo que si lo que no se promete, no se cumple, Se agrava la crisis institucional, porque esta es la esencia de la crisis institucional. La Constitución prometió no, la Suecia, Estocolmo para Brasil, pero entregó Haití. Mm. Y, y esto es lo que es. Y, y entonces, si yo vuelvo a prometer, vamos a resgatar las promesas anteriores, pero ellas no se cumplen, esto va, te, va a tener más allá, adelante... un, digamos, una reacción. Y una pregunta, eh, José Sarney tiene mucha influencia en el actual gobierno, pregunto porque el diario La Nación de Argentina, eh, en una de las crónicas que hizo, eh, dijo que el presidente de la calle Pou de Uruguay había hablado, había destacado el rol que puede tener el expresidente Julio María Sanguinetti Y su buen vínculo con José Sarnay, que fue presidente de Brasil. Fueron presidentes simultáneamente entre 1985 y 1990. Mira, Ángeles, tú, tú sabes que la prensa escribe lo que quiere. ¿no? <ríe> sí, claro. Y, y el delirio está liberado. José Sarney es un hombre que tiene 91 años. Claro. 90 90 92 años y va para 93 años es evidente que es una gran que fue una gran figura y que tiene mucha influencia es la figura digamos es el capo del fisiologismo brasileño y esto claro que le dio mucha fuerza pero es un hombre de 93 claro. años no Entonces, corta el bacalao yo no, voy, yo no voy ni comentar porque realmente Ya, ya, ya, digamos está en el sí. final y merece todo el respeto que cualquier mayor merece. Muy bien, muy bien. Plinio, de los discursos de Lula que dio cuando asumió ante el Congreso y después en, en plan en plan alto ahí ante la multitud, hay algo en particular que quieras este, anotar, comentar. Hubo alguna prensa que marcó como diferencias entre un discurso y otro. A veces sí se elige no lugar para dar determinadas señales hacia un lado o hacia otro mira eh, yo, yo, los discursos yo lo voy a, a sintetizar de la siguiente manera es una, una especie de resgate del neo desarrollismo que él hizo ¿no? uh -huh. versión postmoderna identitaria y lo, lo, lo que, entonces él dice bueno vamos a volver atrás la verdad es que él no vino para esto ¿No? El gobierno Lula, yo creo, yo sé que es duro hablar así, mm. pero mejor hablar que no hablar, ¿no? Sí. Eh, es el tercer gobierno del golpe militar. El primero fue Temer, el segundo Bolsonaro, y ahora el tercero es Lula. Este Lula no tiene nada que ver con el anterior, aunque se presente en algunos momentos hasta más sí. izquierdista que el anterior, sí. más causado pero no es... no por él, a lo mejor él, él, él tenga la intención de ser pero el contexto histórico, las alianzas políticas que hicieron el momento del, del mundo es otro entonces eh, yo, entonces viene dice mira, voy a rescatar las cosas anteriores pero ahora con políticas para mujeres indígenas eh, la población negra, tal, que es Muy saludable que él tenga esta intención, ¿no? Hay que juzgarlo en realidad por la práctica, porque como sabe muy bien Ángeles y todos los oyentes de Radio Centenario, la práctica es la, el criterio de la verdad. El supremo criterio de la verdad, exactamente. exactamente. Eh, hablan, por ejemplo, de que va a revertir, para hablar de cosas concretas, procesos de privatizaciones que se han dado. Sí, en realidad él lo que hizo y es muy bueno que, que lo haya hecho no es exactamente revertir ¿no? él, Lo que él paralizó las privatizaciones que estaban digamos eh, en curso Ajá. la de Banco de Brasil la de Petrobras que estaban en proceso de estudio o proceso ya de, de, de digamos institucional de, de concretización pero no de, de reprivatizar el restatizar re electrobras no y, y esto no Lula no lo hizo y no creo que lo que lo que lo vaya a hacer aunque sería muy bueno no va a restatizar re electrobras decís no va no va a, no, no, no mencionó nada de eso mm. no por miedo claro. la verdad es que está llegando no pero sí, sí. esto todo no se hace no Hernán sin pueblo en las calles claro, sin claro. movilizaciones muy fuertes sin una ruptura con este modelo y Lula no vino para romper con este modelo Lula vino para estabilizar claro. el, el neoliberalismo versión 3.0 hmm. eh, también hizo, o sea, anunció algunas medidas re, todo esto con el efecto de comenzar, ¿no? pero en respecto a lo que ha pasado con la Amazonía en este tiempo Sí, ahí en la Amazonía y en la política de medio ambiente, Lula viene, digamos, con una fuerza mayor de la que tuvo anteriormente. Uh -huh. La verdad es que esta fuerza enorme del agronegocio eh, se consolida durante el gobierno de Lula, ¿no? Uh -huh. y, y, y Marina Silva, sale rompida con Lula del gobierno exactamente porque ella le quería poner algunos frenos uh -huh. a la Ofensiva sobre la, la floresta, y, y Lula dijo: No, yo estoy con, los, con el agro negocio. En este momento esto cambia, uh -huh. más por dos motivos. Primero, porque la gente que está en el terreno, en la vanguardia de la ocupación de la frontera, es la gente que más eh, fuerza le da a Bolsonaro. Hay una película que yo le hago la sugerencia a la gente que pueda ver. una política uh, brasileña una película brasileña se llama pureza en, en portugués es pureza que es el nombre de una madre que fue a rescatar a su hijo que estaba en trabajo esclavo en el en, en la en el sur de, de, de pará creo, uh -huh. o de, de la Amazonia, en fin de la amazonía y y, y ella es no es una gran película pero es interesante como información para que se sepa de dónde viene la fuerza, la plata, uh -huh. que le da apoyo, digamos, a estas milicias bolsonaristas. Uh -huh. Claro que no es solo de ahí, porque hay lo mismo en la ciudad, que son los milicianos, pero es muy didáctica esta película, ¿no? Mira. Eh, bueno, eh, entonces, eh, esta es una gente que, que le da apoyo a Bolsonaro y hay que frenarla, y Lula... Tiene ahora el apoyo internacional para hacer esto. Entonces, él con este apoyo puede ser que va a intentar de, de contener a esta gente. Hay que verlo porque lo que mucho se destaca en los discursos de Lula es también lo que él no dijo. Él no habló de reforma agraria, él no habló de empleos, habló de crecimiento, pero, pero no de empleos. ¿sí? Y no habló. de la tutela militar. Bueno, estos son los tres pilares que sostienen, digamos, lo que hay de peor en el agronegocio. O sea que hay que ver lo que viene. Y sobre justamente el tema de los militares, que estaba bastante convulsionada la cosa con los seguidores de Bolsonaro, los que estaban frente a los cuarteles, ¿cómo está? ¿Hubo alguna reacción? ¿Pasó algo desde que asumió Lula hasta ahora? entonces por lo mientras por mientras no pasó nada lo que claro. es muy malo ¿no? el claro. ministro de la defensa es civil se llama José Múcio, es un hombre de la derecha de la política tradicional brasileña pero con quien Lula tiene una relación personal muy fuerte claro. y esto que decía Lula es un hombre capaz de crear relaciones personales muy muy fuertes no él es un seductor Claro. Y es un hombre también que cumple sus acuerdos. Pero José Mucio es un hombre de los militares. Entonces, por mientras se quiere dar una solución silenciosa al problema militar, lo que quiere decir que los militares probablemente van a ser más discreto, puede ser que den un paso atrás, pero continuarán con la tutela sobre la política brasileña. Muy bien. Bueno, y dejando a los militares y a Lula de lado, Suárez está en Brasil ahora. Ajá. Luis Suárez, bueno, el jugador... Tal, vez, está tal vez sea la mejor noticia. No tuvimos un comienzo de año triste porque murió Pelé. Sí, Pelé sí. Eh, es una figura sí. pública, controvertida, pero es un jugador excepcional. ¿no? Sin duda. Entonces sin duda. yo creo que eh, por lo menos tenemos la compensación de tener Suárez, que Es amado aquí en Brasil porque todos entienden de fútbol y todos ven la calidad y, y la figura carismática que es que es Suárez. Sí. Entonces llegó a, a Gremio, tuvo una recepción sí. apoteótica y yo espero que juegue lo mejor que pueda aquí. Ya está viejito, tiene ya uh -huh. derecho al descanso, pero va a dar sus, pa sus patadas, sus sí. últimas patadas aquí sí. en Gremio. Uh -huh. No, y nosotros, yo me disculpo, tendríamos que haberte dicho lo de Pelé de entrada. Sí, sí. Porque es una figura que va por encima de todo. ¿no? Es cierto, no lo nadie la discute en el mundo. No lo mencionamos, sí, es cierto. Pelé, sí, Pelé. Seguro que sí. Pero bueno, es un, eh, es un tremendo jugador, todos lo reconocen, tuvo una, una despedida, digamos, muy, muy cariñosa, pero lo, ni uno solo de los campeones mundiales después de Pelé. fue a su entierro. Dice que no, sí, ¿no? escuché. Ni Dani Alves, por ejemplo, por ni Neymar tampoco fueron. Que no es campeón Neymar, no, pero. De uno no más, que Mauro Silva. Ajá, lo, todos los otros no fueron. Ronaldo, Ronaldinho, no Mario. Porque en realidad con con, con Pelé muere el romanticismo del fútbol, ¿no? es eh. el, digamos, tal vez sea junto con con Mohamed Ali y Casus Clay, ¿no? Eh, los primeros esportistas globales, uh -huh. ¿no? La ventaja de Pelé es que Pelé representaba África, representaba América Latina, tal, y la desventaja, claro, es que Casus Clay era un hombre político, se metió mucho, sí. y por eso mismo un poco más controvertido para hacer esta unanimidad. Entonces, y, pero Pelé también era del, del periodo un poquito romántico del fútbol, mm. entonces representaba un tipo de de, sí. de afecto de, del pueblo con la selección que ahora ya no no hay. No lo ¿no? Nosotros, claro. Aquí cuando se pierde, no es gran cosa, nada más la gente va y analiza el juego y dice, bueno, no tenemos entrenador, perdemos. Sí. Con Pelé era diferente y eso se notó incluso de la manera como se despidió. Pero para notarlo más, sí. muy distinto de Maradona, Claro. Maradona fue una emoción total, bien, bien, una cosa ¿no? sí. pasional, como era Maradona. Sí. Y Pelé no, Pelé fue un reconocimiento de, de, un, de un talento, digamos, muy fuerte. Bien. Bueno, Pliño, muchas gracias por este encuentro y nos reencontramos la semana próxima. Perfecto, porque aquí en Radio Centenario no descansamos, no descansamos. Y continuamos. No. ¿Dónde ¿No? está la noticia, ¿Cómo? ahí estamos. Muy un abrazo, un fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Y gracias por nos regalar Suárez. Bueno. bueno, que lo disfruten. Decírselo a los dueños. <risa>